Podrías ponerle un poquito más de onda, ¿no? Por Julia lo digo. ella le hace mal todo esto. ¿No te das cuenta que te odio? Ay, dejá de llenarle la cabeza a Tiago, ¿querés? ¿Qué? ¿Que yo qué? Que vos no contás tu versión de las cosas. Me mira mal, me habla mal, no sé qué onda. Así que cortala. Yo no le digo nada, Tiago, y no hace falta. Déjeme lo que haces, Tefi. Ay, chicas, disculpen la demora. ¿Peleaban? Ay, ay, me olvidé de la cartera. Dios mío, qué día. Ahora vengo. Ahora lo único que falta es que vayas a mi colegio, me apareces todas mis amigas y ya estamos. Eh, perdón, ¿me vas bulones? ¿Qué te pasa, flaca? Yo como helada. No te soporto, te juro. ¡Sorpresa! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Ah!